Hola, ¿cómo te va, Gisela? Muchas gracias por el contacto、no. y por el interés en nuestras actividades. No, por favor, queremos de hecho conocer un poquito más, ¿sí? porque nos parece sumamente interesante. De primero, de q u é es la, la temática, ¿sí? y que además la universidad, siempre que, que, que tiene actividades abiertas a, a la comunidad, nos parece mucho más, más rico、eh, aún ¿no? para, bueno, para acercarse a la universidad pública con la, con la que contamos. ¿Nos querés contar cómo surge esta, esta propuesta? ¿De dónde nace? Exactamente, mirá qué linda manera de presentarlo.、Eh, desde la universidad pública,、eh, gratuita, e es libre además,、eh, libre en el sentido de que abre sus puertas a la comunidad y, y, y tiene interés en, en conocer, en tomar contacto y en generar comunicación y puentes. Entre profesores, profesoras, investigadores, investigadoras, estudiantes y, y la gente que, que rodea estas instituciones que son federales. n o Entonces, bueno, la universidad, desde hace tres años, esto es la sexta clase abierta,、eh, tiene esta figura de clase abierta dentro de las materias que cursan、eh, en, las, en las distintas carreras. Los estudiantes y las estudiantes. En, en el caso de la carrera Trabajo Social, yo soy profesora titular de la materia Antropología Social y Cultural.、Eh, y hace nueve años que estoy dando clases en la zona.、Uh -huh. y, y estas clases abiertas las implementamos. Bueno, esta es la sexta. ¿Y qué dijimos hace un tiempo atrás?、En、la cursada de una materia, los estudiantes de, de la carrera. Ven una cantidad de textos, conceptos, y también ven estudios sobre las distintas comunidades. n o、uh -huh. La antropología enseña、eh, un concepto que está, es central en este momento para nosotros: la diversidad cultural y la diferencia cultural, las distintas maneras de vivir que tenemos los seres humanos y las distintas comunidades, además. Al interior de pequeñas localidades hay distintas maneras de organizar la vida. Y desde la materia dijimos, nos dimos cuenta además, que con, con nuestra presencia en el lugar hace muchos años atrás,、eh, que hay comunidades, grupos, movimientos, colectivos, que pertenecen a pueblos originarios y que están viviendo en esta amplia zona del conurbano. Y、hace muchas décadas que viven aquí, hace muchas décadas que estos grupos se organizan y que hacen unas demandas específicas al Estado, a los otros grupos sociales. Son grupos en general、eh, desconocidos o invisibilizados en su carácter de pueblos originarios. con Una forma de vivir con comidas, con lenguas, con vestimentas distintas, aunque aparezcan como vecinos de todos los días, tienen una trayectoria, una historia y una memoria propia que enriquece la diversidad de nuestra zona. Y, y dijimos: si estamos enseñando diversidad cultural,、eh, nuestros estudiantes son de esta zona, la mayoría de las personas que estudian trabajo social son mujeres. y... Muchas de ellas hablan guaraní. Muchas de ellas son hijas o nietas de personas que emigraron hace varias décadas de distintas provincias de Argentina o de distintos países、eh, alrededor de Argentina y están instaladas hace 40, 50, familias enteras, 50 años en e s t a z o n a、eh, Bueno, ¿por qué en vez de trabajar con textos o con testimonios que provienen de Amazonas? De otros países sobre diversidad cultural, no empezar a incorporar a nuestras propias、eh, representantes de pueblos originarios en la zona. Y hace tres años que estamos dialogando con distintos representantes de estas comunidades que se están organizando muy lentamente, algunas tienen muchos años de organización, otras menos.、Eh, en este caso, entonces, se trata de una clase abierta dentro de una materia. Okay. Dentro de una carrera, trabajo social, que abre sus puertas, nos recibe,、eh, nos acompaña y promueve esta actividad, las autoridades de la carrera、eh, la proponemos desde la materia, eso sí. Y este viernes tenemos nuestra sexta clase. Y Antes de decir quién es, la hora, el lugar para invitar a la gente, yo les quiero decir una cosa:、eh, lo que ocurre en estas clases abiertas. Es un, un verdadero、eh, evento de características inéditas. Porque la gente viene, cuenta、eh, su trabajo, su organización. La gente se queda con la boca abierta y se producen momentos de,、eh, de conexiones entre、mm -hmm. los estudiantes, las estudiantes, con sus propias historias, a partir de algunas experiencias de discriminación. Algunas experiencias de haber vivido el prejuicio,、eh, el racismo, es decir,、eh, las formas de trato difer marcadamente diferentes y también inferiorizantes que han padecido en la escuela, en la calle, en el tren,、eh, en fin, la imposibilidad de acceso a algunos derechos, son historias, microhistorias que tiene instalada. Una gran parte de la población de esta zona y que está vinculada a la forma en la que han vivido su historia y su identidad los pueblos originarios.、Eh, y esto a mí me impacta mucho porque, ¿sabes q u e Son conceptos que vemos en la materia、uh -huh. y, y las estudiantes hasta se olvidan. ¿Viste en el parcial, por ejemplo, qué es el racismo, qué es la discriminación, qué es el prejuicio? Una vez que ocurre la clase abierta, nunca más se olvidan de qué es, y la diferencia entre、ellos. No voy a dar clases, pero bueno.、Eh, Son momentos, por eso los abrimos a la comunidad, invitamos a la gente que venga y que comparta un momento de reflexión、eh, que parece profundamente íntima, parece、eh, que solo tiene que ver con un grupo que yo no pertenezco, entonces a mí que me importa, para la mayoría quizá, pero una vez que estás adentro, empezás a escuchar, se hacen conexiones muy interesantes、mm. y conexiones hacia.、Eh, Sensibilizan y producen la necesidad de generar otras maneras de vivir un poco más respetuosas, por no decir plenamente respetuosas de la diversidad sociocultural que nos, que nos atraviesa, que nos rodea. Entonces, si me permitís una palabrita más, puedo decir. Sí, obvio.、Eh, la sexta clase abierta, pues dijiste el título: d e mi cultura guaraní, sumando cultura, el José Sepaz, la va a dar. Gladys Ignacia Roa Jiménez, su nombre guaraní, recuperado, d el guaraní, el nombre anterior es el nombre impuesto, es de a s r r e m b e y es de la comunidad guaraní Bob Ejara. Y es una comunidad recientemente reconocida por el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas en José Cepaso. Es el día viernes 10 de noviembre a las 14 horas, en el aula 7. De, de la Universidad Nacional de José C. e p a s que está en, al lado de la estación de tren, ALEM 4731.、Eh, organiza la materia de la que soy responsable y la acompañan dos colectivos diferentes de gente originaria de la zona. Primero, Checaleguí, que significa gente que c a m i n a la tierra. Somos docentes, estudiantes. Eh, de la universidad y las escuelas primarias y secundarias interesadas en el tema de diversidad cultural. Y el otro colectivo que nos acompaña,、eh, Raíces Originarias de Un Paz, que es un colectivo que, que coordino yo.、Uh -huh. Son estudiantes, graduados y docentes, somos, y tenemos raíz originaria y que nos encontramos hace muy, pocos años, otros más, otros muchos más. Recuperando nuestra historia originaria. Así que, bueno, eso.、Eh, eso es una actividad muy, muy querida, q e e s t con mucho esfuerzo y a la que la gente se acerca con, con una sensación de、eh, de honra, de que la inviten a dar una clase y, y las estudiantes, los estudiantes y yo los esperamos con、eh, con mucho respeto y, y con.、Eh, La convicción de que、eh, es un acto de reparación también、mm -hmm. abrir nuestras materias, nuestros programas, nuestra universidad a la voz de nuestra propia comunidad que tiene mucho que enseñarnos. Qué lindo escucharte,、eh, Laura, y nos parece una actividad sumamente interesante. Y ahora que nos contás aún mucho más, me decía: Esta es la sexta clase. ¿Cómo ha sido la participación、eh, durante estos años de la comunidad? ¿Han visto que ha crecido?、Eh, ¿Le cuesta a la gente acercarse? Contame un poco sobre, bueno, hay un, un balance, ¿no? Sobre estos、eh, últimos、eh, eh, años. Mira,、eh, la, la, primero, la universidad es muy joven, está、uh -huh. desde 2011. Eh, parece que bueno, ya estamos en 2023, ya tiene 12 años, tendría que funcionar. Si uno piensa que la universidad es una institución que forma eh, eh, el resultado de su presencia en la zona, solo se ve una vez que tiene, empieza a insinuarse su resultado, una vez que tiene、eh, su primera camada de graduados. Graduarse en la universidad lleva entre 5, 6, 7, 8 años. Entonces es un proceso lento la universidad.、Uh -huh. La segunda,、eh, y así, ¿no?、Uh -huh. eh, es, de, es de procesos largos porque interviene en estructuras sociales、eh, sumamente difíciles de alterar. La política universitaria、eh, tiene su efecto en las estructuras de desigualdades sociales y económicas. De las poblaciones, porque prepara a sus jóvenes y no tan jóvenes, prepara a, a la gente que se acerca a ella para poder transformar su lugar de, inser de inserción en la estructura laboral. Esa transformación en la estructura laboral quiere decir, en piollo, mejorar s u p o s i b i l i d a d de trabajo、uh -huh. en, en, en espacios laborales que requieren manera de obra calificada. Esa calificación de la mano de obra lleva muchas décadas. n o y, y lograr entonces que la población tenga un nivel de vida、eh, más satisfactorio económicamente, socialmente, culturalmente, que se viva mejor y más feliz haciendo lo que a una le gusta, eso lleva décadas. Entonces,、eh, esta es una política pública, la de la universidad en José Cepal. Ustedes le saben porque están en la universidad. Creo que. ¿Esto depende de la universidad de San Miguel Sarmiento o no? No, no, no. No, no perdón. Bueno,、eh, en San Miguel hay b u e n otra o universidad que está hace muchos años, desde la década del 90. Y entonces, para la comunidad de José Sepas, la universidad no es fácil. No, no es fácil. Eso sí, nunca deja de venir gente de afuera de la, de la universidad. Dos, tres personas. Y ahora, un tiempo atrás, empiezan a venir estudiantes y graduados. Y se acercan, se sientan, escuchan y al final me dicen: Laura,、eh, mira, mi abuela era guaraní, mi abuela vino de Formosa, yo no sé de qué pueblo es, era, pero tenemos fotos y a nosotros siempre nos contaron que mi abuela era,、eh, bueno, pertenecía a un pueblo originario. Se decía de otra manera, ¿no?、Eh, Yo quiero recuperar esa historia. Hay dos o tres estudiantes que me contactan, vienen, escuchan y, y hay algo que se transforma、eh, en esas personas, en esos grupos familiares, porque se empiezan a integrar historias que están ocultas. Y yo sé que historias que están ocultas son historias de violencia, de, de desconocimiento, de, de tapar algo que daba vergüenza.、Mm. Eh, concretamente, Después de que los territorios indígenas en el norte y en el sur fueron ocupados por campañas militares en, en el periodo de organización del Estado Nacional, en Argentina y también en los distintos países del Cono Sur, los, las poblaciones remanentes o sobrevivientes de esos pueblos、eh, fueron incluidos en los sectores más bajos de la población, las mujeres en el servicio doméstico en general. Y si se quedaban en sus propias provincias, estas personas fueron hacheros, ...bueno, fueron las personas que construyeron las vías del ferrocarril, con trabajos en esclavo durante muchas décadas y descalificados durante décadas. Pertenecer a un pueblo originario, e s e que yo lo esté diciendo de esta manera y o r g a n i z e m o s esta clase, y se los invite para enseñarnos su historia y su experiencia. Y que eso se conecte con una disciplina científica como es la antropología social, todo eso no significa en la vida cotidiana de las personas orgullo necesariamente,、mm. significa muchas veces vergüenza y una vergüenza que viene de la violencia que se ejerció sobre los distintos grupos.、Eh, y esa violencia es la descalificación, el prejuicio, el racismo, la discriminación.、Mm. Abrir estos espacios para que esa palabra pueda ser pronunciada, reconocida. ...y Empiezo a operar en la memoria de la población que está vinculada a estos pueblos, es dar vuelta a una historia de más de 100 años de prejuicio. Y entonces no esperamos que se... ...que revienten las a u l a s de ninguna manera.、Eh, es un trabajo que nosotros le debemos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, que con lo que pudieron, ¿no? c ó m o pudieron. Nos legaron una memoria y nos dijeron: Yo soy mapuche, nosotros somos mapuche, nosotros somos com, nosotros somos huichi, nosotros somos guaraní.、Eh, en, ese testimonio en el contexto de violencia en el que se produjo tiene un valor enorme porque son sobrevivientes, en segunda generación, en tercera generación, y nosotros y nosotras、eh, tomamos esa posta y. No solo hacemos de, de esta tarea un activismo de autoorganización como pueblo, sino que dialogamos con las ciencias sociales, en mi caso, a partir、uh -huh. de ese doble vínculo que tengo, ¿no? Como profesora de la universidad, por un lado, pero como una mujer que pertenece al pueblo mapuche、eh, con pleno derecho y con mucho orgullo, después de muchas décadas de trabajar la vergüenza, el prejuicio, el racismo y poder entender. q、eh, e estos procesos son de larga duración en el tiempo pero, y de una densidad personal y colectiva a la que hay que dedicarse con, bueno, con mucha paciencia. Entonces, si hay dos o tres personas que vienen a la clase abierta,、eh, yo me doy cuenta que se trata de、eh, dos o tres tesoros que hay que cuidar. Esta clase abierta misma, organizarla es un esfuerzo en la universidad, un esfuerzo de traducción. ¿Por qué es importante? ¿Para qué vienen? ¿Qué tiene que ver con la antropología? ¿Con la ciencia? ¿Qué、uh -huh. tiene que ver?、Eh, es un esfuerzo y hay que hacerlo, hay que traducirlo, hay que persistir además en que、eh, es necesario este trabajo que nos damos.、Eh, De las dos manos, ¿no? Tanto de los colectivos、eh, de pueblos originarios, que hay muchos en la zona, como、eh, desde las ciencias sociales. Entonces, invitamos a la comunidad a venir, a acercarse, a escuchar y, y a conectar con memorias, y a conectar con experiencias, con historias, sea, un, sea alguien de pueblo originario o no. p o r q u e Eso, vivimos juntos en un mismo lugar, vivimos juntas en un mismo lugar, tenemos que ver unos con los otros.、Uh -huh. Nuestras historias necesariamente están cruzadas porque viajamos en el tren San Martín.、Sí, o、claro. <risa> eh, O viajamos por la autopista y nos tenemos que. Bueno, la autopista facilita menos ¿no? el contacto humano, pero viajamos en los mismos trenes, compramos en el mismo supermercado, vivimos en barrios aledaños.、Eh, es importante. Nuestra, nuestra comunicación, porque estamos en un solo mundo. Además,、uh -huh. eh, si、sí, el mundo es uno solo y estamos juntos acá, o sea, si uno va, hace mal las cosas, repercute necesariamente en el otro. Y... Entonces, mejor pongámonos las pilas y reconozcamos no en lo que somos, en la diversidad que somos, y, y vivamos un poquito mejor. Puedo decir un dato.、Uh -huh. Sí, sí. El, el 30% de la población indígena en Argentina vive en el área metropolitana de Buenos Aires. Bien. El、Ahí、30%、para. de la población indígena. Eso significa 300.000 personas. Entre ellas, en cosas q e p a z Miguel, bueno, t i r e Moreno, no o l v i d a s Argentina,、eh, Pilar. Es mi persona, ¿no? Y. El 30%, 300.000 personas. Dice el censo de 2010. Es una cifra、no、sé, que calculamos a ojo. Dice el censo. Claro.、Eh, estimamos que hay una,、so, una subidentificación de población de origen indígena, porque, bueno, asumirse como indígena tiene un costo, ¿no? Que es el racismo. No tiene、claro. costo porque sea difícil ser indígena. Tiene un costo por el prejuicio, la discriminación y el racismo ejercido luego de la ocupación de nuestros territorios, la expropiación de nuestros territorios y nuestras maneras de vida, la eliminación de nuestros lenguajes, la eliminación de nuestras vestimentas Y nuestro、eh, y, y luego de la derrota militar. Nosotros hemos pasado a formar parte de los sectores más explotados de la sociedad. Entonces,、eh, revertir esa historia. Asumir quiénes somos, recuperar nuestra historia. Ha sido un trabajo enorme que hemos hecho. Nuestros abuelos, nuestras abuelas lo han hecho, recuperar esa historia. Porque las instituciones públicas, la escuela, el hospital, la justicia, además de la economía, borraron la historia. Mirá, Ustedes recordarán en la escuela, en principio en la escuela hoy se habla sobre el pasado. Los pueblos indígenas eran, no, estamos acá. Estamos acá, estamos vivos, no éramos, somos. Nuestras lenguas no se hablan en la escuela. Los、uh -huh. niños que hablan lenguas indígenas llegan a la escuela hablando sus lenguas en algunos casos. Y, y durante muchos años estuvo prohibido hablar las lenguas de nuestros pueblos. Castigaban a nuestros padres, a nuestros, padres, a nuestros abuelos por hablar nuestras、uh -huh. lenguas. Entonces, esa recuperación de nuestra propia historia. Es, es una tarea que han hecho de hormiga nuestros、uh -huh. abuelos, nuestras abuelas,、uh -huh. y, los, y luego los referentes de los distintos pueblos originarios,、uh -huh. ¿no? que l o g r a r o n、uh -huh. en la década del 90 la reformada de la Constitución,、uh -huh. donde reconoce la necesidad de que el Estado argentino devuelva las tierras y provea de tierras aptas para la vida de la población.、Uh -huh. Por eso la, la importancia ¿no? de, de, bueno, de poder、eh, reconocer y, y tener, obtener este, estos espacios, decíamos aquí en, en el conurbano y como lo mencionabas, ¿no? en una universidad, en una universidad eh, pública. Eh, Laura, ¿nos podrás recordar día, horario para ser、eh, parte y si r e q u i e r e alguna inscripción o simplemente eh, acercarse? Eh, mira, primero no se requiere inscripción. v e n i r al aula 7 de la Universidad Nacional de José Cepaz, que queda en Alén, 4731. Ese es este viernes, 10 de noviembre, a las 2 de la tarde. Almorzás y vas para allá. Perfecto, ahí. Va, va a estar Cassie Rendé, una mujer mayora del pueblo guaraní, que pertenece a la comunidad Bo Eshara, una comunidad urbana. Del pueblo guaraní, recientemente reconocida por el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas de la provincia de Buenos Aires, y el título de la charla es este: Desde mi cultura guaraní, sumando cultura en José S. Caz.、Eh, bueno, quizá el título es hermoso.、Mm. Sí, sin duda. Y sumar atrae algo nuevo que no sabemos、eh, qué será eso y en qué cambiará mi forma de estar aquí en este lugar. Eh, que generalmente es asociado por la pobreza, por la escasez, por la exclusión, por lo que no se tiene.、Eh, de hacer rende, esta mayora guaraní dice: Yo vengo a sumar a José Sepas, no vengo a mostrar o a. Bueno, sumar, multiplicar, vengo a, vengo a multiplicar, ¿no?、Eh, a que sea mejor y más. Es una señora. Mayor, es una mayora. Entonces hay una experiencia entera de la existencia,、mm. una experiencia cultural、eh, que vamos a recibir y de la que vamos a ser、eh, de alguna manera cuidadores de esa historia.、Mm. Y quizá tenga algún efecto en varios de nosotros, en v a r i o s de nosotros. e las alumnas seguro porque c u r s a la materia. <risa> buenísimo, buenísimo. Bueno,、eh, Laura, te agradecemos estos minutitos y sobre todo por, por esta invitación. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por la escucha, por el interés y ojalá que la audiencia, que debe ser muy grande,、eh, bueno se le prenda una lucecita y ande por el aula número 7 este viaje de. 11, 10 de noviembre a las 14 horas en u e s t r a charla. Un abrazo,、no. un callal. Abrazo. Adiós.